Kevin Nielsen, Marcelo Gurtímez ambos, ¿m? abogados integrantes de pensamiento penal eh, Milagro Sala, uno de los temas eh, más discutidos eh, con respecto a la justicia y la tarea que ha tenido la justicia allí en, en la provincia de Jujuy con decisiones importantes que se han tomado por parte de, de organismos internacionales pidiendo su liberación, recordando que hace pocas semanas también la Organización de las Naciones Unidas ¿m? votó Eh, o mejor dicho no tuvo un comunicado importante pidiendo a la Argentina por su liberación algo que fue explicado y muy poco convincente por parte de funcionarios nacionales y de la provincia de Jujuy diciendo claro ellos se quedaron con aquella cosa pero tenemos otras cosas más graves unos temas más graves que por lo cual eh, la bueno seguimos teniendo detenida apresada A esta militante de Tupac Amaru Allí en la provincia de Jujuy Bienvenidos, bienvenidos Marcelo Burtímez y Kevin Nielsen ¿Qué tal Pedro? Sí, muy contento nuevamente de poder estar acá Aprovechamos para mandarle un saludo grande a toda la audiencia Y bueno, eh, en virtud de los sucesos de esta semana Aprovechamos también, digamos, por parte de toda la asociación Para mandar nuestro mensaje de condolencia A toda la, la familia Vox y a, y a todos sus amigos eh, A todo lo que tuvimos la oportunidad de, de conocerlos La verdad que es uno de los referentes más importantes que tuvimos en la lucha no por los derechos humanos aquí un, en la provincia. Una gran pérdida, una gran pérdida. Nos metemos de lleno en cuestión Milagro Sala, que es eh, muy controversial. Exactamente, exactamente, un tema que eh, parecía estar... Eh, decidió hacer sacado del foco de la atención por los medios nacionales hasta que de repente viene este comunicado de la ONu no a, eh, a poner el foco nuevamente eh, sobre algo que eh, si uno lo mira hace un mes atrás los medios nacionales habían abandonado el tema no sé qué estaba hablando Eh, un, un proceso o varios procesos, porque esa zona también de las acusaciones eh, que hace el grupo de trabajo para la detención arbitraria de la ONU es que hay una consecución de apertura de causas para seguir prorrogando la prisión preventiva eh, y hay un, un, un festival de causas técnicamente sí. es lo que hay de expedientes eh, eh, durante toda esta, esta semana Eh, también hubo bueno el episodio con la, con la selección inglesa de rugby etcétera y demás pero hay cuestiones mucho más graves hay cuestiones mucho más graves y como ya lo exponías vos al principio con una explicación muy poco convincente por parte del funcionariado que técnicamente se resumió en nosotros no podemos interferir en poderes etcétera esto es eh, como diría una gran referente chaqueña nosotros lo llamamos por la república y la república es división de poderes etcétera sí. no nos podemos meter con poderes pero la prácticamente militantes y familiares están allí en justamente en la justicia jujeña Exactamente, ¿no? pues, puestos no, allá eso es eh, lo más curioso lo más notable y sobre todo también eh, que se olvida aparece parte de, de, del funcionariado que el estado al ratificar un tratado de derechos humanos todo el tanto el pacto de derechos civiles y políticos como el, el pacto de san josé de costa rica y todos los tratados Eh, el Estado entero queda en responsabilidad internacional no un poder del Estado, no el poder ejecutivo del Estado Nacional, no el poder judicial del Estado Nacional, el Estado argentino entero eh, ya esto había pasado hace muy poco cuando nuevamente estuvimos sobre el tapete con el caso Belén, con la responsabilidad internacional del Estado todas las consecuencias que significan, desde consecuencias económicas, consecuencias morales, consecuencias jurídicas consecuencia que tiene que ver con la inestabilidad de un ordenamiento eh, que eh, en un gobierno que dice estar tan preocupado por la imagen exterior realmente no se condice, parece que la única imagen exterior que le importa es la económica no eh, la imagen política o la imagen jurídica eh, lo sucedido con Milagro Salas eh, detenida desde el 16 de enero en eh, En tierras jujeñas recordemos que eh, fue detenida ilegalmente por un allanamiento eh, no que no fue expresamente fundado durante la eh, durante la vigencia de la feria judicial. Uh -huh. eh, un día sábado también. ¿no? Exactamente un día sábado en plena feria judicial. Uh -huh. Una causa que tiene Eh, todo tipo de irregularidades la, la, la fiscal que recibe la causa termina redactando eh, en 4 horas toma 9 denuncias eh, asiste a otros 4 denunciantes conforma una querella redacta un pedido de detención que es aceptado el sábado eh, que es aceptado el sábado antes de la madrugada y ella termina pidiendo eso a las 10 de la noche se acepta el sábado o sea, un Eh, ...funcionariado judicial... ...de la provincia de Jujuy... ...que realmente parecía pa, parecería... ...trabajar sin descanso... ...durante la feria judicial... Uh -huh. eh, ...que tiene que ver también... ...con a quién le cabe la competencia... ...durante la feria judicial... ...recordemos que la feria judicial... ...únicamente es por hechos... ...que se den... O sea ...únicamente se habilita la... Eh, ...la feria judicial... ...cuando se den hechos... Eh, ...que por su inmediatez... ...no, no permitan... Uh -huh. que, ...ser tratados... Uh -huh. ...una vez vencido el plazo... ...acá se le imputan hechos... ...del año 2012 hecho del año 2015, en plena feria judicial. La carátula que tienen las causas, vamos a encontrar distintas carátulas, que es uno de los puntos en los, que hace, en los que hace hincapié la ONU, que hay una consecución de causas abiertas, dice, para prorrogar esta prisión preventiva. Tenemos lo que uno quiera encontrar. Medio código penal está ahí, o sea, desde sedición, incitación a la violencia por un acampe, Desde malversación de fondos, etcétera. Recordemos que Milagro Sala también tenía fueros que también había sido electa. Eh, sí, el Parlasur. ¿no? Exactamente, para el Parlasur. O sea, acá hay violaciones realmente muy severas muy severas oh. de orden de todos los órdenes, técnicamente de orden constitucional, de orden que tiene que ver con la, con el ejercicio eh, del poder público en la República justamente, ¿no? Oh. Que es una palabra que tanto gusta en, en estas épocas. Y que pone también sobre el tapete otro tipo de discusión, que es también un poco lo que queríamos hablar, porque el caso de mil, de de Milagro Cobra notoriedad porque mil, porque Milagros es notoriedad, digamos. Oh. Eh, pero un caso también Eh, un tema que nosotros también queríamos abocarnos el tema de la prisión preventiva el tema de la prisión preventiva que es un gran eufemismo esto de prisión preventiva porque es una violación abierta la presunción de inocencia que para ver si alguien tiene que ir a la cárcel vamos a meterlo en la cárcel primero eh, mientras así nos aseguramos de que no obstruya el, el proceso, el juicio Y claro. esto es otro debate que como sociedad nos tenemos que dar, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hablamos de, de prisión preventiva... Qué bien, <ríe> Nilsen, ¿no? para que reconozcan las voces. Gracias, ¿sí? Pedro. Bueno, un saludo muy grande. Quiero dedicar este programa a la memoria de, de mi amigo Mario Bosch, que, bueno, la verdad, una semana muy dura y y que mejor que seguir eh, luchando por los derechos humanos sí. para poder eh, honrarlo, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos de prisión preventiva, hablamos de una situación que debería ser excepcional, porque estamos hablando de una medida de coerción personal que coarta la libertad, una que en un encarcelamiento a una persona que tiene el estatus jurídica inocente y que solamente ese estatus jurídica inocente se saca, se saca de esa persona, se, se lo se lo disuelve ...cuando hay una sentencia condenatoria. Es decir, la prisión preventiva es la cárcel a alguien que todavía jurídicamente inocente. Por más que tengan mil dedos señalándolo... ...por más que haya una situación casi de flagrancia... ...por más que tengamos las acusaciones mediáticas... ...o tengamos casi certeza, entre comillas... De, ...de su culpabilidad, sigue siendo inocente. Porque la única certeza es la de una condena... ...luego de un debate en un juicio realizado con igualdad de armas... ...y las garantías constitucionales. ¿Cuándo se puede aplicar la prisión preventiva a una persona cuando haga peligrar el proceso penal es decir que cuando por estar libre por estar libre haga peligrar el correcto arribar a la verdad real es decir amenaza a testigos eh, entorpece la investigación etcétera lo que se denomina riesgo procesal lo que sucede con milagro sala es que el primer hecho de esta concatenación como dijo marcelo de imputaciones fue un claro ejemplo de criminalización a la protesta social de lo que hablábamos en algún otro programa eh, a partir de ahí no solamente que con, en un tiempo récord se, se la llana la casa se la mete presa se la mete en prisión preventiva se declara la prisión preventiva eh, sin fundamentos para la declaración de la prisión preventiva es decir no se logró probar como Milagro Sara entorpece, entorpecería ese proceso ese procedimiento ese arribar a la, a la verdad real de ese delito que es la sedición y el ocupar un espacio público que ya estaba prácticamente probado. Es decir, a ver, ese proceso debería ser muy largo, eh, muy corto, perdón, muy corto porque estaba prácticamente probada la situación de la toma de la plaza, independientemente de lo cuestionable que es... Eso como delito, es decir, un delito que en realidad es inconstitucional, que bueno, eso se va a pelear después en los estrados, es un tipo de delictivo inconstitucional, cualquier tipo de criminalización a la protesta. Pero lo que se hizo con Milagro fue, bueno, se la metió a presa, prisión preventiva, dijeron, no, hay riesgo procesal. Cuando pasa esto, salieron las organizaciones de derechos humanos a decir, no, a ver independientemente de la criminalización de la protesta social acá tenemos una presión preventiva que no está justificada libérenla el abogado pidió que la liberen bueno dijeron eh, perfecto se dieron cuenta que no tenía sustento jurídico que tenían que liberarla de última la causa, supeditándola al proceso que continuaba su cause bueno empezaron a aparecer otras imputaciones más graves para lograr justificar y esto es lo que marca también el comité contra la atención arbitraria de la ONU que llama poderosamente la atención Cómo arranca este proceso Este hecho, este tra este trayecto Con una criminalización de la protesta social Y parece ser que en el medio Van apareciendo caus causales mucho más gravosas Es decir, parece ser que buscaron Por donde sea, para que se entienda Para mantener la situación de prisión de Vilagrosana Es como que tenés una causa Si esa no prospera, vamos a otra Y lo vas a tener siempre detenida Siempre va a ser preventiva la prisión Exactamente, ¿no? la prisión. además eh, Está el mamarracho Eh, oh. jurídico que armaron eh, recordemos que la denuncia original fue presentada por el gobernador claro, por o sea, gobernador, el gobernador era todavía senador eh, exactamente ¿no? una elección, sí. que su primer acto, uno de sus primeros actos como gobernador fue ampliar sí. el, la corte la el menem, ¿no? exactamente, el se mandó la carroza de llevar de 5 a 9 los uh -huh. miembros de la corte eh, luego tenemos la fiscal Montiel que es la, la, la fiscal que en tiempo récord toma eh, cuatro denuncias nueve declaraciones pide la detención a las 10 de la noche antes de la madrugada ya les aceptada y el sábado ya en la casa uh -huh. esta fiscal y que por estar en feria termina siendo designado el juez eh, que es yerno de la fiscal uh -huh. eh, que valdría en cualquier ambiente digamos más o menos letrado una recusación por sí, lo menos ¿no? sí. y pero no se presentó la recusación pero no exactamente la, la, la No solamente eso, sino que una vez vencido el turno... Mm. Y que tendría que haber... Una vez vencida la licencia del juez original... Al que le tendría que haber caído la causa... Mm. Siguió, continuó, operando... El juez que estaba por la feria... aunque sí. ¿no? es el yerno de la fiscal municiela... Sí. Además tenemos... Eh, la base... La plataforma fáctica sobre la que se desarrolla... Sí. Toda la investigación... Fue mutando... Porque una cosa es investigar sobre sedición que uh -huh. fue una, una de las acusaciones sí. y otra cosa es malversación de fondos claro sí. entonces eh, realmente claro, imagínate no funca el, sedición el, bueno el, vamos a la otra el, el, sí. el, el abogado defensor que tiene que lograr su labor también en un marco de previsibilidad y de imputaciones claras de que no varía la plataforma factica o que si la varía sea con sustento no sabe que atenerse tampoco es decir no hay una defensa otros me dirán bueno pasa que cometió tantos delitos que pero a ver reitero, para Naciones Unidas llama poderosamente sí. la atención este trayecto y este discurso donde se van encontrando delitos que muchos, inclusive muchas de las acusaciones ya cayeron sí. algunas de las acusaciones de Milagros Sala ya cayeron, es decir se está intentando, se va intentando se va intentando y mientras tanto se mantiene una situación de prisión preventiva de una persona que es jurídicamente inocente y esto es técnico, esto no es adherir a la figura de Milagros Sala a la que personalmente, ideológicamente podríamos adherir, como no pero si esto pasara con un funcionario del gobierno macrista, diríamos sí. de la asociación de pensamiento penal lo mismo. Es una persecución. Claro. Es una persecución. Sí. Esa aclaración les iba les iba a decir. Sí. Sí. Pasa por esas irregularidades que hay, lo mismo entiende las Naciones Unidas, y eh, no significa que las causas no sean eh, tal vez legítimas, uh -huh. ¿no? para que la justicia investigue uh -huh. y encuentre alguna responsabilidad. Por supuesto. ¿Eh? O sea, no es eh, defenderla Como que en de cuanto un, un personas, ser que no sino, ha cometido claro. errores o eh, delitos sino más bien por toda la irregularidad y la manera en la cual sigue estando detenida porque esto hasta perjudica inclusive eh, la sede de justicia que tienen los sectores que claman por la presionización mm. o que están convencidos de que Milagros preso mm. cometió delitos mm. bueno, que la investiguen regularmente mm. porque si no queda todo bajo un manto de duda ante tanta irregularidad jurídica mm. todo indica, todo parecería ser Que son una suerte es una suerte de causa armada sí, sí. a ver si realmente están convencidos el fiscal el fiscal el gobernador como cada vez el ejecutivo que no debería por qué intervenir o presionar de la manera en que está presionando a la fiscalía si bien no hay presiones oficiales hay presiones extraoficiales probadas no deberían interferir porque si no el día de mañana vamos a arribar a una condena a, Mil a milagro sala y lo único que van a hacer es convertirla en una suerte de mártir pero por qué con justa causa porque arribaron a condena violando una serie de garantías constitucionales del debido proceso penal es decir es hasta contraproducente para lo que se busca o lo que yo intuyo que se puede buscar de ese espectro político inclusive una pequeña perlita no que queda que casi como un dato de color entre tanto, en, ante un procedimiento tan burdo muchas de las causas que cayeron son todas las causas que presentó el hermano del gobernador que es el fiscal del estado eh, que él La presentó... Ante el, el yerno, el hermano, la prima, no, es, el tío, es Es, es, es realmente increíble. Y que la estas denuncias la, la, las presenta el hermano del gobernador ante la fiscal Montiel, que ya no estaba en turno, no. que no debería seguir entendiendo, sin embargo, como que él quería que esas denuncia las atienda ella. Esa es, ella. Entonces, me gusta cómo trabaja. <ríe> claramente. Y uy, uy. realmente, eh, bueno, nosotros... Queríamos hacer también un poco nuestras, la palabra de un gran compañero de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal que es el doctor Vitale que él habla de llamar a, a, a las cosas por su nombre, llamar a, a las cosas por su nombre que la prisión preventiva es un gran eufemismo. Es un gran eufemismo, lo que se trata es de un adelantamiento de la pena, que es una una violación clara al derecho que todos tenemos a que se nos encuentre culpable de algo si, si es que se nos acusa en un juicio. Es una clara violación al artículo 18 de la Constitución que manda que nadie puede ser condenado sin un juicio previo. Marcelo Urtimés que viniles integrantes de pensamiento penal, muchísimas gracias como siempre. Gracias, gracias pero hasta la próxima semana.